La música, se mueve. la música se mueve Zona 69 Bienvenido Hola que tal amigos, bienvenidos al podcast que más se mueve A punto de entrar en las navidades Esas fechas especiales en las que uno se reúne con la familia Y se pone a comer como un burro, como un cosaco, a rentar Nosotros hoy aquí queremos que hagas un poquito de ejercicio Pues para que no subas kilos en navidad ¿Y cómo? Pues bailando con los mejores temas La Luis Fernando Seas a bienvenida al podcast que más se mueve a Zona 69 Hoy empezamos con un tema muy especial Que a mí me ha gustado mucho, eh Ya te lo voy diciendo Zona 69 Edición número 15 Viernes 11 De diciembre de 2009 Cause I Impresionante tiene este tema Es tremendo, es ¿eh? tremendo y Natalia desde León Me hacía Runo Volverás a poner en el próximo podcast La canción de Time for Miracles De Adam Lamer Aparece en la PSOB 2012 y me gusta mucho Un saludo, pues a mí también me encanta ¿eh? La peli todavía no la he visto Pero me gusta mucho Bueno, así que despidannos una canción Zona69 arroba LAMusicasemueve.net Zona69, la música se mueve Hurt you again Crushed your heart In the palm of my hand If you walk out baby I'll understand Cause all I'll do is Hurt you again yeah. And again yeah and again yeah. Oops here we go again I uh -huh. messed up once, I messed up twice But how many times are we gonna try again I don't know, girl it's like round and round we go hot so prefer you left me alone Cause I can't take the pain And now my heartbeat feels like an 808 I'm uh. I'ma find Cupid and put him in a headlock No lie, like why did you pick on me? Why, why let the pre burn on me? <laughs> I don't need good luck, but I need good love That's a girl that'll stand by me when you came' look honey, I didn't miss you Therefore I shouldn't have to miss you And now I feel like this Saturday's all week, huh? Me and my heart got crazy issues My girl, like round and round we go I'd so prefer you left me alone True, cause I can't take the pain And now my heartbeat feels like a 808 uh. Fipsy daisy, I hurt you again Trust your heart in the palm of my hands walk up baby I'll understand cause all I'll do is hurt you again under lady I say three times you're crazy right to dump with the mess in the baseball love free stretch it out you too busy trying to catch me out you go but I just want to get a home run car touring after a while gets boring I need to come back to your touch no huh. looking so too much I guess now we to let go you see me grow from a boy to a man So this must really be the end of the road heartbeat feels like an 808 you al entra en zona 69. Bueno, vamos a un a un chico que es de Madrid, que nos ha descubierto hace poco dice que, que bueno que le gusta mi forma de hablar, ¿eh? Eh, que le gusta como soy de locutor. Vaya. Eh, Mauricio de Madrid, para un aplauso gracias por estar ahí. Y gracias a todo el mundo por estar cada semana. Bueno, hay que contar que dentro en de ratito onde contaremos eh, algo que pensamos hacer, una especial en eh, Naidad cenida 25 pensamos hacer un zoma 69 especial y en ratito te contamos lo que queremos hacer aquí llegame enndi curiosa la cara de tu padre cuando me vi aparecer con mil tatuajes adornando mi piel pero más curiosa fue cuando le pedí papel y la pena de su cuello que se hinchaban por momentos a mí me hacía entender por fuera se reía y que por dentro se cagaban tomis muertos las experiencias engañan papá, yo soy un tío legal, yo te parezco un macarrón soy todo un sentimental mira tu hija, no le falta de nada llevo 50 gramos de marihuana y protegida nadie le toca un pelo, yo soy más duro que un puto bosquetero visto no más suelo y anusteca y mi sombrero por tener tanta paciencia porque sé que mi apariencia no es mejor que mis modales pero que quiere que haga yo me he criado en las calles donde no vale la pena el cuidar cada detalle y el juzgar por lo que piensan los demás este cobardes por lo menos yo soy claro tirandito transparente puedo tener mala pinta pero no sé mala gente Cada vez que a gente tiene ganas de fiesta Aparece el Raúl Fernández En Zona 69 Mama We all go My, my, we all go to hell I'm writing this letter and wishing you well mama we all go to hell oh well, My Chemical Romance en mamá Vaya temazo, eh, nos había pedido eh, Mónica Quilar Jimeno A través de 20, eh Ok, nos puedes pedir también tus Canciones favoritas a nuestro correo electrónico Zona69 la musica se mueve punto O también entras en el grupo de Zona69 Entras ahí nos comentas o nos Mandas un mensaje y nos pides las canciones Que tú quieras La zona de marcha está en tu radio. Zona 69. Esta es la tuya. Y atención a este temazo porque te va a gustar mucho. Esta es de lo que engancha. DJ Nano. Kiss of the Sun. What sweet I didn't like I let it in my eyes. I like an exit through the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. I'm not another word you say. como muchos otros temas los tienes en www.lamusicasamara.net mi página web donde puedes encontrar en Radio Show el playlist de todos los temas que metemos cada semana ¿eh? ¿ok? y ya sabes que nosotros tenemos nuestra particular zona de muévete con nosotros Y te contamos que el viernes 18 de diciembre estará Love of, Les of Lesbian en Sala Karma en Pontevedra Y también el sábado 19 de diciembre Love Lesbian en Playa Club en La Coruña, ¿ok? La zona de marcha está en turno adiós Zona 69 Esta es la tuya ¡Oh! Este es uno de los temas que enamora a la primera escucha escuchar daiod cruz con este tren de jar así suena esto el suena 69 bienvenido estoy en zona 69 bueno si les mi blogs ahora es que la semana anterior bueno, este domingo he estado en madrid junto awalen 1 en su local de ensayo bueno tremendos igualen 1 súper simpático super bajos ¿eh? gente genial y aparte se le ocurra mucho ¿eh? estaban ahí ensayando los temas del disco y están a punto ya están grabando El disco este eh Están grabando ya en enero o febrero, tendremos ya aquí en Zona 6-9 los temas de ese nuevo disco. Bueno, eh, ensayando los temas nuevos, los temas de siempre, y estuvimos ahí hablando un ratito con ellos, estuvimos grabando algún tema, por ejemplo, la de versión original, que seguramente la semana que viene aquí sonará en Zona 6-9. Y bueno, y hablando con ellos un ratito, aunque toma eso no podrás oír la semana que viene en el podcast número 16, ¿eh? De zona 69, aquí estarán de 1, estaremos con ellos en persona, con todos ellos Y hablar un ratito Bueno, geniales, ¿eh? geniales Mucha suerte a de 1 con ese disco Que esperemos muy prontito Podremos escuchar aquí en Zona 69 Bueno, si quieres contarnos algo Zona 69 arroba La música se mueve punto net O te entras en el grupo de Facebook de Zona 69 Y te haces miembro ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona Zona 69 Llega Pink Sinod Boys and Girls I'm looking in the mirror And I think I'm making what I see. Big pink light shining bright Like a modern TV Bienvenido, canción de la semana Este es el tema más sonado Puede ser Que hoy no vaya no Que este sea el principio del fin De acabar con la necesidad De saciar la sed que nada me calma De aprovechar hasta el último despertar Sigo buscando aquel lugar Donde el recuerdo me quiero olvidar Donde no haya más verdad Que deba silenciar Sin saber a dónde debo De mi, de todo lo que soy No quiero alargar El final Ni un minuto más Encontrar La manera De acotar Tiempo a tiempo Eres eternidad qué por qué en esta eternidad es que estoy reprimiendo un secreto sintiéndome gritando miradas ya no me quedan fuerzas para aguantar Ni un minuto más sigo buscando aquel lugar Ponte el recuerdo, te quiero olvidar Donde no haya más verdad Que te vas silenciar sí. y Saber a dónde voy de la semana. Esa canción que más suena aquí en Zona 6 y en todo el planeta, ¿eh? casi. las emisoras está metiendo un con este tema. Seth, ahí está No Way Out. Y una canción que nos pedían a través del 20 también, este de Insomnia. Craig David, así suena esto. Descarga el podcast. la se LAMusicasemueve.net ¡Hola, Fernández! Never thought that I'd in love, love, love, love But I grew from a simple crush, crush, crush, crush be without you, girl, never saw I'm messed up, up, up, up When you walked out, said that you had enough, not nothing A fool, God, I know Didn't expect this is how things would go Maybe time, you're changing my mind Now looking back, I wish I could rewind Fall in love, love, love, love You used to think that I never find a girl I could trust, trust, trust, trust And then you walked into my life and it was all about us, us, us, us And now I'm sitting there thinking I messed the whole thing up, up, up I've been a fool, gotta know Didn't expect this is how this would go Maybe in time, you'd change your mind Now looking back, I wish I en dona 69 Como me gusta esto, eh! como me gusta Bueno y atención a este tema Que está llegando ya aquí a zona 69 Es uno de los temas que más están sonando Ahora mismo, gracias a los politonos Se ha convertido en todo un himno de discoteca Bukakason Sistema Esto es Canemba, wege wege Wege Wege wege wege Wege wege wege Wege wege wege Wege wege wege Wege wege O povo me ouve Sou pongoloso Tô com a buraca Abro fronteira Não digo lixo Nem digo as neiras microfone Sou a primeira Vou levantar a minha bandeira Angola o mundo cumpissa Mas eu o povo que te feitiça A pongu no beat capricha Porque sou rara Tipo Velvich Sou mesmo eu A dama Acho muito agressiva Me derrubar Nem como a cumba Sou criativa A toki tan cola bungula da cabestra manga vivi sorse faiola muévete con nosotros. Bueno, eventos que hay contando, por ejemplo, que K Ryan estará en la discoteca en en Lugo en España. ok en Lugo en España, claro. Eh, Como si no Bueno, en fin eh, Esto es Zona 69 9 Bienvenidos, bienvenidas Bueno, hemos dicho que vamos a saludar A la gente que, que nos pide canciones Ya sea a través de 20 A través de Zona69 la musica se mueve punto net O ya sea a través de nuestra página web eh, La de insomnia de Craig David Que la pinchamos hace un ratito Se me había olvidado Nos la pidió Verónica Hernández Y... Eh, Luz Radioactive Que esto supongo que es un... Es un mote, ¿no? Supongo Quiero pensar No creo que nadie se llama así Luz Radioactive No sé Como... Como... En fin, eh, Luz Radioactive nos pide la canción de Paramount La de Brink by morning Brink Es un tema que a mí me gusta mucho, eh, sí, me encanta De hecho, lo vamos a elegir aquí ya directamente como nuevo single en Zona 69 Y te lo vamos a poner aquí Para ti, para la Luz Radioactive Aquí está Zona 69 ¿69? ¿69? Uh. Dos 3 en... se conecta. Aparece el Raúl Fernández en Zona 69 Ahora llegan atacados, esto es Has pasado la vida con la misma campeón Esperando respuesta a tu indecisión Pero ella es diferente, pues lo dices cada viernes Non te mira, pero sientes esta algo de repente Oye, perdona Si no tienes un plan Vierdete conmigo una vez más Contigo no Bicho, bicho, bicho Pero eres diferente no Como el del pasado viernes se hace vuelco entre la gente Y te dice de repente Perdona guapa Si no tienes ningún plan Piérdete conmigo una vez más Contigo no Bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho. No quieres sea importante y mañana por la tarde quizás te vuelvo a llamar quiero que me entiendas que te importe lo que sienta quiero día, tarde y noche mi música en tu coche es hora de despertar y afrontar la verdad porque ni en sueños me tendrás ni en sueños me tendrás Así sonan ellos, son atacados Esto es bicho, eh, su último sencillo Atrévete Entra en zona 69 Estás entrando En la zona de Manson, en zona 69 Y ahora vamos a hablar de algunos de los conciertos Que estoy viendo yo por aquí, por ejemplo Eh... El problema es que no sé para qué día son eh, Lo tengo por aquí, espera, lo estoy mirando, eh Estos es en directo, señores y señores, para el viernes 18 El eh, Ultra Playback estarán en la Sala Heineken en Madrid Ultra Playback el viernes 18 en la Sala Heineken de Madrid También tenemos a Super Submarina que estarán en La Iguana Club en Vigo en España Y Lenda Caris, muertos en San Oxido, en Guadalajara, en Madrid Esos son algunos de los conciertos que estoy yo viendo por aquí Bueno y en nada, estamos aquí de vuelta en el segundo bloque de Zona 69 En la segunda hora con mucha más música Este es nuestro correo electrónico por si quieres pedirnos alguna canción Zona69 arroba lamusicasemueve.net Enseguida estamos de vuelta, no te vayas La música se mueve, música se mueve, Zona 69